nos vamos a ir directo en este bloque internacional con lo de Ayotzinapa comentábamos al principio del programa se cumple en vísperas de, de hoy a la noche digamos entre hoy y mañana se cumple un año de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural eh, Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala y hay una compañera Débora eh, de la radio El Grito detrás de la sierra que está allá en México y tuvo la delicadeza de hacer una cobertura para la Red Nacional de Medios Alternativos y de mandarnos audios eh, de una entrevista a Mario César González Contreras, que es el padre de César Manuel González Hernández, que está entonces desaparecido hace un año. Vamos a escuchar eh, el primer audio para compartirlos con nuestros oyentes. Mi nombre es Mario César González Contreras, soy papá de César Manuel González Hernández. Pues estamos acá en, en, en, en el ayuno, o sea, en el ayuno por, 43 horas por 43 alumnos y 43 hijos que estamos esperando y lo estamos buscando desesperadamente estamos todos, estamos en estamos en la lucha de los 43. Hoy empezó a las 7 de la noche y este mañana lo vamos a interrumpir un poquito por lo de la presenta, bueno, la cita con Peña Nieto y este y regresamos y termina hasta el día 25 a las, a las 2 de la tarde. Se ve aquí que están acompañados también por un equipo de salud que los está controlando. Sí, sí, afortunadamente tenemos muchísima gente muy noble, muy con el corazón muy muy sensible y está este con nosotros. Va a haber este guardia Pues las organizaciones han llegado que van a ser guardias, que van a ser de todo y nos están mandando esto Es un este es un año de gran dolor es un gran un año de, de, de muchísimo dolor de que se han pegado psicológicamente la procuraduría porque es in, impresionante cómo ha jugado como co, ha jugado con nosotros inclusive hace unos días hace unos días que nosotros veníamos a unas actividades a méxico y este y nos salen corriendo los, los licenciados cuando llegamos al, a, al pro Y salen corriendo que nos bajáramos rápido porque iban a sacar unas noticias en la procura duría y, y, y nos sientan en la detrás de la televisión y nos enteramos por la televisión que están unos supuestos este inicios de yoshibani entonces son golpes muy tremendos tremendos psicológicamente es, es un año que nos hemos enfrentado a un, a un gobierno nefasto un gobierno sin sentimientos un gobierno de lo peor vaya no ha jugado muchísimo con nosotros nos ha mentido o sea, hemos vivido un año con un dolor que no se lo queremos compartir a otra persona pero ni una milésima de lo que hemos, de lo que hemos sufrido pero también es un año de mucho aprendizaje de mucho aprendizaje en nuestro caminar, en nuestra búsqueda de nuestros hijos, en la búsqueda de mi hijo, me ha puesto libros en las manos para leerlos, me ha, me ha enseñado a tener sensibilidad al ser humano que está al lado mío, me ha enseñado, me está enseñando todavía mi hijo, que, que, que tenemos que, que, que, que ver. ¿Cómo podemos ayudar a la gente de, de, de toda la porquería que les está haciendo el Estado? Hemos aprendido que, que los indígenas son, re, son golpeados, son asesinados, son, son encarcelados por un árbol que ni, ni es de ellos los árboles, por un arroyo que, que, que, que ellos toman, que nosotros tomamos su agua y ellos lo defienden. Ese es, el, ese es nuestro Estado. Enredando las mañanas. Eh, la entrevista se la realizaba Débora, entonces a Mario César González Contreras, él estuvo aquí, fue parte sí. de la caravana eh, que participó, eh, que estuvo acá en Uruguay, en Brasil... Esto se realizaba en el marco del inicio del ayuno de 43 horas por los 43 desaparecidos que se realizó en el Zócalo, que se ahí en el centro de la capital de México. Vamos a escuchar el siguiente audio donde nos va a hablar de las perisas, pericias realizadas por expertos argentinos y la reunión con Peña Nieto y las, sus exigencias. Más fortalecidos estamos por, lo, por, por la respuesta que nos dio a nosotros de eh, nuestros expertos, o sea que, que le está derrumbando la mentira histórica y que ahorita eh, están al 100% con nosotros, nuestros peritos argentinos, también ya nos explicaron lo de Josibani y es una mínima parte de de del supuesto este parentesco con Josiván. Entonces, ahorita gracias a Dios estamos estamos fortalecidos porque nos van a seguir apoyando y esa va a ser nuestra postura. Nuestra postura ahorita con con, con, con, con, con Peña Nieto, este va a ser que no queremos este nada más ahí mes, queremos permanencia para los para los expertos, para los expertos. Hemos bueno, contar que parte de toda la, las acciones esta semana, bueno, hoy comenzó el ayuno. Mañana ustedes se están juntando con Compañía Nieto. Eh, además de esto, ¿cuáles son las demandas o las exigencias que ustedes le están haciendo hoy al Estado mexicano y personalmente, digamos, al presidente de la Nación? No, pues nosotros queremos, o sea, la, la exigencia que nosotros tenemos es que haga suyo el, el peritaje del basurado de Coacula, porque sabemos perfectamente que ahí no puede Y que siga las líneas de la, las, las recomendaciones, pero supervisadas por, el, por nuestros expertos que se haga una este comisión a donde este una este dependencia a donde nuestros expertos estén al frente. Esas son nuestras exigencias principales y la discriminación de que ya no estén criminalizando a los estudiantes ni a los padres de familia. Y este otra de los puntos es decir que este que la reparación del daño y que ya no nos esté golpeando mediáticamente tan feo. O sea, que no sea tan tan cruel, porque ese punto no lo, lo firmó desde hace muchísimo tiempo. Sobre la represión de, de, de, de ayer, pues mira, la represión siempre la ha habido en Guerrero, yo no soy de Guerrero, yo soy del estado de Tlaxcala, o sea, nunca me imaginé que Guerrero fuera tan golpeado, y, y no es nada más Guerrero, todo, todo, todos los estados, todos los estados han, desgraciadamente, a nosotros nos informó, a, a mí en lo particular, pues era un, un, un tipo que, que le faltaba información, un tipo, este... Sin, sin, sin... ¿Cómo te puedo decir? Sin... Que no estaba enterado de nada Un tipo que, que no le importaba más que la, a los hijos Sacarlos adelante Para que no tuvieran las carencias que uno tiene Que fueran profesionistas Si ¿sí me entiendes Un, un, un, un tipo que, que, que pues se dedicaba a trabajar Y se la partía trabajando Con tal de, de, de que sus hijos nos sufrieran Pero nunca nos dimos cuenta En la realidad que estaba nuestro país ¿Sí? entonces guerrero ahorita le pegan a un, a un padre de familia que ahorita se sentía valiente y desgraciadamente fue el padre de yosiváni le pegan en el, en el estómago con una bala de con una bomba de gas lagrimógeno y pues está mal ahorita el señor se lo llevaron se sentía valiente, quería hacer el ayuno pero pues no se puede porque está mal y en el pie también le pegaron a los alumnos también les pegan y esas son las represiones esas son, esas son las las provocaciones del estado que le hacen que nos hace a nosotros creo que va a haber provocaciones para la marcha del sábado. Supuestamente sí este sí este tenemos carta abierta para lo de las manifestaciones, pero sabemos también cómo trabaja el Estado y va a haber represiones después pues, que nos vayamos nosotros en los metros en cuando ya la gente se esté dispersando. Pero esperamos que no, esperamos que ahora sí cumplan y que pues, nosotros como padres de los 43 padres de familia no queremos otra cosa más que saber de nuestros hijos. O sea, eso es lo que queremos. Sabemos perfectamente bien que que que participó el Estado, que fue policía municipal, policía estatal, ministeriales, este federal y el ejército. Entonces, ahorita es lo que queremos nosotros que también se abra investigación sobre el ejército. Gran abrazo para todos. No digo nombres porque se me vaya se me vaya a olvidar alguno de toda la caravana del sur y es una falta de respeto. No quiero faltarles al respeto. Nada más que sí decirles que y como se los dije, no me gusta despedirme. Siempre les voy a decir hasta pronto. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos entonces ahí las palabras de Mario César González Contreras, padre César Manuel González Hernández, eh, diciéndonos, contándonos cómo es un padre que tuvo que salir a la lucha, que él no no se daba cuenta de todo. Cuando estuvo acá, tuve una charla ahí en la Casa de las Mujeres Luchadores, en Retiro, donde él me decía eh, emocionado, digamos triste eh, que él antes de que desapareciera su hijo era un tipo al que no le importaba nada que iba y si había un piquete decía uy estos quiero ir a trabajar y demás y que forzosamente entonces tuvo que, que salir a la calle y salir a la lucha para buscar a su hijo que junto con otros 42 estudiantes normalistas permanecen desaparecidos hace un año en México Ya pasamos de las 12 al mediodía, así que nos tenemos que despedir. Sí, solo decir que hay actividades en todo el mundo por, para conmemorar este año de desaparición. Acá en Buenos Aires es una concentración en la Embajada de México a partir de las 3 de la tarde, que es en Arcos 1650, así que todos los que se puedan acercar eh, van a ser más que bienvenidos. Va a ver proyección de un documental, una olla popular y diversas actividades artísticas para, para sumarnos a la lucha global y seguir exigiendo que vivos los llevaron y vivos los queremos.